ha sido eh, un tema de mucha trascendencia este fin de semana, pero no ahondábamos eh, porque eh, es un tema que creo que eh, merece, lo tratemos este, un poco más profundamente con alguien que está cerca, que lo vivió, que lo conoce. Me refiero a los allanamientos llevados a cabo el sábado por la tarde-noche en eh, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue por la Policía Federal. Estamos en contacto con una docente de la universidad eh, y además integrante del Observatorio de Derechos Humanos que eh, a través de las redes sociales y también públicamente se ha expresado sobre este tema, y además eh, porque ha sido cercana y ha estado presente. Me refiero a la doctora Ana Calafat. Con ella vamos a dialogar. Ana, eh, le agradecemos el contacto, la posibilidad de hablar con usted, y la saludamos. Buen día. Buenas sí, días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Ana, ¿qué fue lo que pasó? Eh, bueno, voy a narrar tal como lo viví yo. Bueno, eh, en realidad era de noche, me llaman algunas personas eh, cercanas a estudiantes pidiéndome que me acerque porque se estaban produciendo allanamientos en las residencias de nuestra facultad. Cuando llegué ya, el allanamiento había iniciado, había venido, estudiantes que cada vez se iban sumando con referentes de distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, que fueron a expresar su solidaridad. Los chicos que estaban adentro no podían ingresar, eh, digamos, no podían retirarse del lugar ni podía ingresar nadie más. Ellos permanecieron en ese periodo incomunicados, luego, según su propio testimonio, estaban eh, esposados, en caso de una chica fue como más eh, violento porque ella estaba bañándose, no le permitían vestirse, le, cuando salió le hicieron tirarse cuerpo a tierra, hicieron requisas personales, si bien personal femenino eh, fue como muy degradante, innecesario para lo que supuestamente ellos estaban buscando. Eh, Ya había alguna colega, eh, en general yo litigo bastante en el ámbito federal, nunca me han solicitado credencial, pero para la ocasión no nos permitían ingresar para actuar como abogadas defensoras por carecer de esa credencial, aunque demostramos que era abogada y incluso eh, mencioné mi número de matrícula en el federal y eh, como esto sucedía y con la intención de garantizar la mejor defensa a los chicos eh, llamamos a una colega que sí tenía la credencial a la mano para que viniera se acerca de muestra que tiene la credencial y sin embargo tampoco le piden en eh, no, tampoco le permiten el ingreso es decir, que lo de la credencial era un simple pretexto, pero en los hechos negaron concretamente el que pudieran ejercer el derecho constitucional de defensa. Uh -huh. eh, mientras esto ocurría, observábamos cómo las puertas habían sido violentadas, golpeadas y a tal punto que una de ellas pues no pudo cerrarse. Es decir, no era necesario proceder de ese modo en ningún momento. Eh, también pudimos observar con posterioridad eh, que había pertenencias personales de los estudiantes que estaban allí que habían sido dañadas. Eh, todo esto sin que pudieran encontrar nada irregular por, de tres residencias que allanaron, por lo menos en dos de ellas. En una en, en una de ellas en la que estaba eh, la joven que mencioné en este relato eh, si sí se llevaron cuatro macetas, eh, la verdad que yo no pude mm, observar mucho, ni siquiera tampoco sabría distinguir eh, qué era lo que portaban esas macetas, qué, de qué plantas se trataba. Eh, pero pero lo cierto es que eh, todo esto se podría haber, haber um, evitado, pero... Eh, Fue de una violencia absolutamente inusitada. Eh, como dije antes, eh, las puertas después no se podían ni abrir, ni cerrar. Hubo que llamar a un cerrajero para que solucionara el problema. Eh, los chicos quedaron todos realmente atemorizados por el grado de violencia y el trato que recibieron en todo ese tiempo, que fue superior a dos horas. Si bien la medida estaba ordenada para las 20 horas, la mayor parte del procedimiento fue en horas nocturnas. Ustedes saben que, por lo que dice nuestra Constitución y las leyes vigentes, los allanamientos, salvo situaciones de mucha urgencia, no se producen en horarios de poca visibilidad. Bueno, todas estas cuestiones no fueron respetadas cuando se eh, va a hacer un allanamiento a un ámbito universitario conforme la ley de educación superior que nos rige, artículo 31, o debe hacerlo por un orden de un juez competente y correctamente motivado, o tiene que ser la solicitud del rector de la universidad. Nada de esto ocurrió. Nada de esto ocurrió. Entonces... Eh, fue un procedimiento que desde ningún punto de vista ha, ha tenido una explicación. El rector desconocía la situación, el descano desconocía la situación, de hecho hoy a la mañana es muy probable que eh, justamente eh, vayan hasta hasta el juzgado para tomar conocimiento y recibir alguna explicación de las autoridades porque Está. si de algo de alguna manera no se puede proceder es como se hizo en esta en esta en estos casos para nosotros un ejemplo a dar a enseñar de cómo no debe hacerse un allanamiento Está. doctora eh, a ver Eh, eh, según lo que usted dice, eh, dentro de, de los procedimientos de un allanamiento hay este, normas concretas que deben eh, este, cumplirse. Por ejemplo, la orden debe venir firmada por el juez y en este caso, digamos, desde el inicio, es digamos, lo que inicia el procedimiento es la orden del juez, ¿ni eso...? No, no, porque lo firmó un secretario la orden y vuelvo a decir por la Ley de Educación Superior, pero además por lo que dice nuestra Constitución, atento a la gravedad de lo que implica eh hacer este tipo de de medidas como es un allanamiento, eh, sí se pide que la orden siempre venga firmada por un juez. Está. Eh y no fue así. Y pongo un ejemplo, si eran tan rigurosos con la exigencia de la credencial para quienes, como en mi caso, litigamos eh, con cierto grado de continuidad en el federal, es decir, no soy una desconocida, eh, tendría que haberse tenido la misma rigurosidad al momento de dar la orden. Está. Eh, digo, porque si no, para exigir... Somos rigurosos, pero para cumplir con la legalidad no lo somos. Okay. Es decir, eh, el, el mismo juez debería haber dado el ejemplo de eh, actuar con la firma tal como corresponde. Es decir, esto eh, es de un grado de irregularidad insostenible, además porque hay, en el caso de las universidades cierta autonomía que debe respetarse, y por lo tanto, por eso el artículo 31 de la ley de educación tiene esta exigencia que en particular lo detalla. Está. Justamente eh, porque creo que este procedimiento, que además no sé si se justificaba hacerlo a través de un allanamiento, podría haberse eh, tomado... Medidas desde otras maneras desde otros ámbitos eh, obviamente se tomó del modo más eh, excepcional y eh, con casi sin cumplir ninguna de los eh, requisitos que se señalan en estos casos por ejemplo no había ninguna autoridad judicial. Uh -huh. Que, que siempre ante una situación así va alguna autoridad, Está. a tal punto que necesitábamos decir que se admitiera el ejercicio del derecho de defensa, que es un derecho constitucional, y no se admitió en ningún momento. Está. Eh, bueno, y, eh, y, y un detalle más, sí. y estaba presente una autoridad de la facultad, que también junto conmigo estaba pidiendo que se respetara esto mismo, que les eh, es, que facilitó y trató de demostrar también junto conmigo que era abogada y tampoco fue escuchada. Es decir, que la única voz de una autoridad que estaba presente tampoco fue escuchada. Está. Bueno, eh, todo hace este notar, doctora, un atropello eh, sí una una grave violación de derechos humanos que eh, incluso eh, yo he escuchado voces eh, y he tenido contactos por distintas situaciones con funcionarios eh, nacionales que me decían si esto es tal como vos lo indicás, evidentemente es un atropello que no podemos justificar de ningún modo y yo, insisto, es una situación injustificable porque eh, todo el procedimiento contado es una irregularidad tras otra eh, y sinceramente esto que digo lo voy a decir también como miembro de la comunidad universitaria creo que todos los que pertenecemos a la comunidad universitaria nos sentimos afectados, nos sentimos agraviados y nos sentimos atropellado Por supuesto, lamentablemente lo tuvieron que vivir los más jóvenes, uh -huh. que son los que sufrieron y como señalaba, terminado eh, el allanamiento, por ejemplo, una de las chicas, que, que fue la que se estaba duchando, lloraba sin consuelo. ¿Chicos de qué edad, doctora? Y estamos hablando de chicos de 19 20 años en general cuántos, cuántos chicos cuántos jóvenes eh, viven en aproximadamente en, en las residencias que fueron allanadas en esas residencias debe estar viviendo no no digo con seguridad el dato pero eh, entiendo por lo que pude ver que uno o dos chicos están viviendo en cada una de ellas o sea, los mencionados uh -huh. en el orden de allanamiento como posibles imputados eran cuatro, de los cuales, vuelvo a decir, eh, de las tres residencias solo en una pudieron llevar plantas y no había ningún otro elemento eh, que además, mmm, si tenemos presente el caso jurisprudencial Arriola dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eh, cuando es de consumo personal, y está claro que aquí no estamos hablando de anarco, mm -hmm. no eh, corresponde, digamos, concebirlo como un delito. Eh, y en el caso preciso este, se podría haber analizado de otra manera. Si efectivamente se verificara que hubiera una planta, bueno, está dentro de los requisitos de las residencias que este tipo de planta no puede estar. Entonces el, el, la forma de proceder era otra, pero no esta que ha sido utilizada, que además ni siquiera se puede constituir en un delito, y de hecho no hubo ningún detenido. Entonces, no, hubo, no hubo detenidos lo, por tanto delito tampoco eh entonces todo lo que hubo es un altísimo grado de violencia con daño patrimonial para la facultad claro en un en un momento histórico en que eh el gobierno nacional a la Universidad del comahgü le ha reducido totalmente el presupuesto y dentro de un contexto, de una escalada de violencia institucional que nos debe preocupar ya a todos los argentinos. Uh -huh. Bueno, doctora, imagino, bueno, usted algo adelantaba, ¿no? La, la, la universidad tomará cartas en el asunto. Sí, sí, ya el decano como el rector han hecho conocer documentos y entiendo que hoy... Eh, van a ir a la, a, la, a la justicia al poder judicial federal a pedir explicaciones por el modo en que se procedió uh -huh. bueno y cómo se vive todavía no este no ha, no ha arrancado digamos la jornada de lleno pero cuál ha sido la repercusión entre el, el resto de, eh, de, los, de los integrantes claro eh, eh, bueno todavía Creo que todo el mundo dolido y sí quiero rescatar como muy valioso frente a todo este atropellos que por lo menos toda la comunidad de Roca y creo que de, de la provincia, me animaría a decir, nos ha ido haciendo llegar expresiones de solidaridad eh, y, y, y también debo decir de otras universidades, expresiones de solidaridad y... Incluso en Roca, en el momento del allanamiento, referentes de organizaciones sindicales, políticas, sociales, se hicieron presentes para manifestar el repudio a lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. eh... Fue un repudio prácticamente unánime de toda la comunidad. Uh -huh. doctor ¿un antecedente de esto pudo haber sido lo que ocurrió en Jujuy el año pasado? Sí, cuando decía, bueno, hay una escalada de violencia, eh, en general no habíamos visto, por lo menos eh, así en estos últimos años democráticos, uh -huh. que se ingresara a la universidad eh, dejando de respetar las leyes que rigen, que las que mencioné antes, donde se es muy estricto en el respeto a la autonomía universitaria. Y esto Este respeto no lo ha demostrado en esta ocasión ni el Poder Judicial, ni tampoco la Policía Federal. Juzgado del doctor Greco, ¿verdad? El doctor Greca es el juez, eh, pero en este caso eh, la la eh, orden venía firmada por el secretario penal. ¿Nombre? Eh, no recuerdo con exactitud pero creo que el apellido es Sebastián, pero no, uh -huh. no, no quiero asegurarlo. Está, está entiendo. Porque en realidad son eh, nuevos estos funcionarios, digo nuevos, de hace uno o dos años nomás. Uh -huh. Bien. Ana, eh, algo más para agregar sobre el asunto. Sí, lo único que señalar o remarcar lo que de alguna manera ustedes ya han mencionado, esto es un atropello, un atropello contra la comunidad universitaria que lamentablemente una vez más lo vuelven a padecer los más jóvenes. Bien. Eh, estamos hablando de tres chicos por más o menos por residencia, ¿cuántos efectivos entraron? aproximado no muchos muchos y nosotros eh, afuera lo que veíamos eran tres o cuatro en cada una de las residencias uh -huh. pero quienes ingresaron era otra cantidad eh, obviamente como no nos permitían acceder hay detalles que no podemos dar porque eh, vuelvo a decir eh, insólitamente mmm, aún la persona que tiene las mayores delitos en contra tiene el derecho a, a una defensa. Tal Estos cual. estudiantes no lo tuvieron. Esta. Eso nos parece una gravedad incomprensible. Bien. Ana, le agradecemos enormemente la posibilidad de, de conocer los hechos de, de cerca, eh, este, de, de la voz, además de de alguien que este, que entiende sobre estos temas legales, penales, que nos esclarezca, que nos cuente lo que nos pasa y, por supuesto, eh, los micrófonos abiertos para cuando considere. Bueno, muchísimas gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego. La doctora Ana Calafat es del Observatorio de Derechos Humanos en el Alto Valle, es abogada es docente de la Universidad del Comahue, fue también funcionaria pública de la provincia en el ámbito de niñez y adolescencia, ingresó creo que en el año 2012, la doctora eh, fue la subsecretaria de niñez y adolescencia de la provincia, eh, una